desde el encierro, desde el confinamiento, eh, poder seguir comunicándonos, seguir generando presencia, seguir generando encuentro. Eh, sí, como vos decís, obviamente hay, hay códigos que tienen que ver con con lo que sucede en un concierto presencial que no van a estar, porque uno no va poder escuchar los aplausos, los silencios, pero bueno, se trata de, de generar eh, otros modos de encuentro. Eh, nos gusta esto de poder abrirnos abrir la intimidad de nuestra casa eh, de también abrir el, el proceso de, de, de composición desde dónde nacen las canciones qué historias hay detrás de las canciones y también lo que queríamos que eso es digamos lo que sucede también muchas veces es que los artistas no podemos ir a muchos lugares que hiciéramos a por ahí pueblitos perdidos a ciudades donde donde uno eh, bueno nunca ha estado o no ha podido llegar ...tampoco con los músicos que, que, que me acompañan... ...entonces bueno, esta es la posibilidad eh, de llegar a muchos lugares... ...y, y también eh, darles a, a las personas que tienen ganas de, de, de asistir... ...la posibilidad de, de que lo hagan aunque no tengan un, una posibilidad económica... ¿no? Uh -huh. ...porque el concierto es abierto... Eh, digamos ...la propuesta es que quienes quieran y puedan hagan un aporte voluntario... Y bueno, eh, muy contenta porque además estoy acompañada de un equipo técnico así maravilloso que se va a estar encargando de la parte de sonido, de imagen, porque queremos que es que sea un concierto eh, que se vea y se escuche muy muy bien. Así que bueno, esperamos los esperamos y, y la idea es que puedan, eh, si quieren, ir entrando ya a cruza.live, es www.cruza.live y se van a ir enterando ahí de, de cómo va a ser Eh, el concierto este próximo sábado bien eh, vos eh, contás, digamos eh, que estás eh, preparando esto como un estado de movimiento un modo de mirar, buscando una luz diferente en nuestra ventana, salir a mirar, a oler a escuchar, subirse a nuestro barco, compartir un recorrido por las canciones que me han acompañado en estos años, revivir historias, personas, lugares que las inspiraron eh, tenés varios discos ya, Primera Luna del 2005, Cómo Respirar Tornasol y Madre Selva pero si tenés que ubicar eh, este viaje que entiendo con, con Pablo Fraguela en piano, acordeón y la dirección musical y Rafael Delgado también en el violonchelo esta parte del viaje que, que te lleva a lo que será la presentación del sábado, ¿cuándo ubicás su, su comienzo? Mira, al comienzo yo creo que, que lo podría ubicar desde desde mi, uno de mis primeros viajes o por lo menos el primer viaje que yo elegí hacer que fue a mis 16 años, que hice un viaje... Eh, no, no quise la fiesta de 15, y hice un viaje eh, a conocer Cuba a, a través de una brigada de trabajo voluntario. Y en ese viaje yo conocí a, a gente de diferentes partes de Latinoamérica y las músicas, porque a la noche se armaban guitarreadas. Yo creo que ese primer viaje eh, es el que siento que marca un, un antes y un después y una y un, una semilla que el que, que se que se, eh, que se sembró en mí de, de querer conocer las culturas de otras de otras personas y, y es lo que hice viajé por suerte mucho y creo que las composiciones que, que fui haciendo están están nutridas de todas de todas esas vivencias de esas personas de esos encuentros eh, el recorrido musical del concierto va a ser, eh, digamos, va a tener canciones de los cuatro discos que ya edité, pero también va a tener algunas canciones que son parte de quizás el, el siguiente disco y algunas otras que, que, bueno, que no sé, que que, que quizás no, no las grabe nunca. Uh -huh. Pero eh, esto de esto de pensar en el viaje me hizo, bueno, viste que, que todos en la cuarentena abrimos cajas y ordenamos y nos encontramos con fotos de, de mucho tiempo Y, y para mí fue fue muy hermoso eso Como volver a viajar Yo siento que cuando nosotros eh, Volvemos a abrir una caja O leemos una carta eh, Volvemos de alguna manera a vivir ese viaje A resignificarlo A ver cómo los lugares crecen en nosotros Cómo las personas y los encuentros Crecen en nosotros Y creo que es algo que necesitamos mucho En este momento donde estamos eh, Digamos, vuelvo a la, a, la, a la al encierro no Lograr que, que podamos a través del arte sentirnos eh, libres y in y, y, y poder respirar y poder ver lejos uh -huh. Buen día, Georgina. Acá te saluda Leila. Eh, ¿Cómo estás, Leila? Bien. Ahí hablabas de viajes y uno piensa, qué lejano que quedó todo eso, ¿no? En, en el tiempo. Pero es verdad que es una invitación por ahí el encierro y el aislamiento a, a recordar esos viajes. Eh, ¿La cuarentena te sirvió entonces a componer, a, a pensar en, en esos momentos de viaje? Y también te consulto eh, en cuanto a las referencias, ¿no? Eh, ¿en qué, ¿Qué te inspira? ¿En qué artistas...? Eh, ¿Te apoyas un poco eh, qué es lo que estás mirando en este momento para, para ponerte a trabajar en tu música mira eh, la verdad es que sería difícil decir a un artista porque porque hay muchos que me inspiran me ha inspirado siempre me cuesta pensar en, en eso Ahora, digamos si me voy muy muy para atrás de los primeros que me, que, me, eh, que me inspiraron y que fui como muy muy seguidora fue Silvia Rodríguez en, en época adolescente Después, bueno, muchísimos, todos los, los referentes de la música latinoamericana, bueno, obviamente nuestra madre, eh, la madre de, de, de, de la, la la voz, madre de, de Latinoamérica, que es Mercedes, y bueno, muchísimos, muchísimos y muchísimas. Eh, pero además de la música, me, me inspiran mucho eh, otras, otras cosas, me, me inspiran mucho la lectura, la poesía, es algo que cada vez me me importa más uh -huh. y, y que busco y que leo y que también escribo eh, la pintura también también eh. Las, las vivencias de otras personas, la, la, a veces también la, las dolencias, lo que sucede y, y nos duele, y nos duele como sociedad y nos duele como individuos, claro. todo eso creo que siendo artistas o, o, o personas más que más, no me gusta pensar en artistas, es una palabra que me, me cuesta un poco, uh -huh. pero personas sensibles, eh, estamos atravesadas por por lo que va sucediendo, eh, creo que que la pandemia también nos nos ha digamos ha puesto en relieve un montón de diferencias muy grandes, gente que la está pasando muy mal eh, también por cuestiones económicas y bueno, creo que tenemos una deuda, una deuda como mundo, como como seres humanos de de, de, de crear otra otra realidad. Uh -huh. De tenemos deudas con la infancia, tenemos deuda con otro tiempo. Eh, con, con el tema de pensar, de, de dejar de pensarnos siempre productivos y, y volver a, a tomar pulso a, a lo esencial, ¿no? Creo que, que nos conecta con lo esencial este momento histórico. Eh, y bueno, creo que, que en mi caso me, me estoy nutriendo de, de, de todo de, de toda esa mezcla de cosas. Uh -huh. eh, ¿Y cómo cómo pensás justamente ahí, voy, voy sobre lo que decís, eh, este momento de conectarse con lo esencial en, en la música popular? Que, que tiene a veces, saliendo un poco de lo que es la, el problema cuarentena, la distancia, etcétera, pero en general en, en estos años eh, de, de tanta velocidad, de cambio de modas tan veloces, de, de música nueva todo el tiempo, ¿cómo, cómo logran los, los, los músicos populares quienes se, se ocupan de llevar eso esencial o de tratar de mostrarlo a, a su público o a nuevos públicos? ¿Cómo, cómo, cómo ves ese laburito? Mira, yo yo siento que vuelvo al viaje no uh -huh. yo creo que hay dos maneras de viajar o hay muchas maneras pero hay dos como más eh, como, como más esenciales que una es bueno viajar como turistas o sea llamar una agencia de viajes y que te armen un viaje y decir bueno voy a voy con esto a veces uno no tiene otra opción y otra manera es ser viajeros no y, y hacer uno cada uno a mano ir averiguando ir conociendo con mucho tiempo los lugares antes de conocerlos físicamente yo la verdad es que nunca me, me guié por las modas, ni por las tendencias eh, digamos de, de, de lo que se usa, lo que no se usa lo que la gente escucha o no escucha eh, no sé no sé si hay tanta música nueva ¿no? mm. o sea, yo pienso también en, en, en el mensaje ¿no? en cuan, cuánto nuevo hay en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que decimos, porque también la música dice desde la música y dice desde la palabra eh, yo me, me guío más Por por, por, eso, por por esa brújula, por la brújula de, de qué es lo que yo necesito decir en cada momento, qué es lo que cuáles son las sonoridades que yo busco en cada momento. Eh, y sí obviamente me voy nutriendo de, de, de personas que tienen búsquedas muy diferentes, que son súper interesantes y lenguajes que son súper interesantes. pero para mí lo importante es que cualquier lenguaje que uno eh, tome y que aprenda como lenguajes nuevos, Eh, sean sean algo que uno siente como como verdadero como, como que, que, te, que te vibra ¿no? o sea no, no hacerlo porque bueno porque se usa sino porque uno siente que, que puede decir algo nuevo desde ahí y bueno y esa esa es mi búsqueda mi búsqueda estética y ética uh -huh. eh, y en ese sentido eh, por ahí va un poco la idea de, de tornasol como como libro como disco libro, Eh, con co combinando digamos eh, lo que señalabas vos eh, artes pero también llegando a, a de de, de diversas formas Sí en mi caso leamos la, la escritura eh, no solamente de canciones sino también de textos poéticos eh, fue fue ganando más espacio uh -huh. y, y en ese trabajo bueno en ese momento yo estaba escribiendo muchas digamos además de las canciones estaba escribiendo muchos textos muchos poemas, Y sentía que que ambos mundos tanto el de las letras de canciones como los poemas estaban dialogando y tenían eran eran, eran un mismo proceso creativo y por eso me permití eh, hacer ese, ese trabajo ¿no? fue fue bueno como la síntesis de un momento creativo y, y siempre estoy abierta a eso eh, digamos la, la, como te decía la, la les decía la poesía, Eh, la literatura siempre están muy muy cerca eh, siento cada vez más de mi búsqueda así que me gusta eh, que, que eso bueno es, se vaya transmitiendo también a, a mi búsqueda musical uh -huh. yo sí recibís reciís eh, al público dio porque también debe ser difícil no para para quien está acostumbrado a ir a un show y eh, de manera presencial, de repente estar viendo un show desde el celular, desde la tablet, la compu, digo, eh, debe ser difícil, pero recibís igual el mismo apoyo, el mismo afecto, se, se transmite más allá de la de las plataformas eh, tecnológicas. Mira, eh, siempre es digamos, es diferente, en esta situación es diferente, pero yo eh, en estos en estos días digamos, en es, ya en este mes que, hace, que estamos difundiendo en viaje eh, he recibido muchos mensajes mucha muestra de cariño mucha gente que ya ha aportado económicamente para que para que sea posible este concierto y todo eso eh, es realmente sentir esa cercanía sobre todo como una un vínculo mucho más de igual a igual no tanto el artista en el, en el escenario y el público abajo sino sino sentirnos que está, sentir que estamos comunes en esto no en el mismo barco, que estamos atravesando esta, es, esto mismo todos y todas entonces eh, yo siento yo siento eso y me va a gustar mucho eh, tener la posibilidad de, de enseñarles mi casa de abrir uh -huh. nuestros espacios eh, nuestro nuestro lugar desde donde nacen las canciones eh, como más personal, la ¿no? personas que Íntimo. yo creo que claro. va a ser va a ser muy hermoso el encuentro ya está siendo eh, una cosa que fui pidiendo a diferentes amigos y conocidos de diferentes bueno que se dedican a diferentes cosas que me cuenten qué es para cada uno eh, estar en viaje y fuimos subiendo a mis sitios las la, digamos las reflexiones de lo que es para cada uno estar en viaje y es es realmente hermoso porque en cada una de las reflexiones eh, eh, pasan digamos son cosas diferentes las que mueve a cada persona y Y se resignifica lo que uno siente en cada viaje Y es de alguna manera ya estar en viaje Cada una de esas reflexiones eh, Así que está siendo, está siendo realmente un, un encuentro de muchos días Y de, de, de mucha satisfacción Y de reencuentro con amigos de otro tiempo Y con el público de diferentes lugares Que de pronto está contento porque va a poder asistir a un concierto eh, Personas que están en, en lugares donde nunca pudimos ir y que de pronto nos escriben contentos porque van a escuchar en eh, concierto en este formato trío. Así que bueno, obviamente no es lo mismo, es una situación mucho más difícil, pero creo que, bueno, es es también tener la posibilidad de, de recrear el encuentro y saber que, bueno, que vamos a tener la posibilidad de de, de llegar a, a personas que, que nunca pudieron escucharnos. Ajá. Uh -huh. Estamos charlando con Georgina Hassan, el Georgina Hassan Trio. Eh, va a estar en viaje el próximo sábado en dos funciones, esto por si alguno se pierde alguna de las dos, a las 5 y a las 9, 5 de la tarde, 9 de la noche, en Argentina, eh, con bueno con sus músicos, con Pablo Fraguela, Rafael Delgado, algunas invitadas especiales como Marta Gómez eh, y Eric Manus desde Barcelona y desde Alemania. ¿Te parece? Escuchamos un poquito de, de Altamar, Esto que está sonando aquí en la gráfica. Sale, es grabado en confinamiento. Uh -huh. Ajá, ah, muy bien. Un navío que se va. Un navío que se va.